Polisona FM. Avui a Polisona FM, segon capítol de la sèrie Repressió i cops d'Estat, amb Ernesto Speche i el seu tercer llibre, 39 metros. Una novel·la en què l'autor explica l'experiència de viatjar des de Mendoza, Argentina, fins a Tucumán, on un equip d'antropòlegs i forenses varen localitzar les restes de son pare, detingut desaparegut a la darrera dictadura argentina. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido a Polizona FM. Me llamo Ernesto Espeche, soy periodista, escritor, docente universitario, investigador universitario. Nací en Mendoza, Argentina, en 1973. Mis padres, Mercedes, Eva, Vega y Carlos Espeche, están detenidos, desaparecidos, en la última dictadura cívico-militar genocida que se instaló en la Argentina desde 1976 a 1983. El secuestro de mis padres se produjo en 1976. Primero mi papá en abril, ahí se produce su desaparición y luego secuestran de la casa donde vivíamos con, con mi mamá en junio de ese mismo año cuando yo tenía dos años y mi hermano menor apenas un año de edad. como es el proceso en que se han recuperado las de tompara un fed que está inspirada acri equilibrio en el año 2014 me, me entero de, de la recuperación del hallazgo de los restos de, de mi papá en la provincia de tucumán a más de mil kilómetros de donde yo vivo complejo es el hallazgo de los restos de los cuerpos en la argentina primero por el sistemático plan de ocultamiento de los cuerpos desaparecidos fueron fueron muchos años de búsqueda y son algunos cuerpos que se han recuperado pero son 30.000 desaparecidos y, y seguimos buscando y los perpetradores se niegan a, a dar testimonio respecto de dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos el equipo argentino de antropología forense me me llama ellos Hacia ya tiempo que venían armando un importante banco de datos genéticos para, para poder cotejar los, los restos hallados con los familiares de, de las víctimas. Y ahí es donde me dicen que, que encontraron a mi papá, que fue en un pozo de agua construido por los ingleses a finales del siglo XIX a la vera del ferrocarril en Tucumán. ...que está en un predio, en una finca que se llama la finca de Vargas... ...y en esa finca hay un pozo... ...y en ese pozo se hallaron o se han encontrado... ...restos de más de 100 detenidos desaparecidos. Viajamos a Tucumán y esa experiencia de llegar hasta el lugar... ...llegar hasta hasta esa provincia que yo nunca había visitado... ...llegamos a, al pozo donde los peritos venían haciendo un trabajo, el CAMIT, que es una una, una especie de comisión de, de, de expertos, peritos y antropólogos de la Universidad Nacional de Tucumán que vienen haciendo trabajos en ese pozo desde hace muchísimo tiempo. Y ese pozo que tiene cuatro metros de diámetro este, y casi 40 metros de profundidad guardó durante tanto tiempo los los restos de, de personas que, que fueron deliberadamente ocultadas. Esa experiencia me motivó a, a intentar documentarla y ahí empieza el principio de, de, de lo que terminó siendo la novela 39 metros. Tracta es el tema de la pérdua, de la desaparición. Un proceso, Ernesto, que ha marcado la tu vida desde que eres un niño. Y tal vegada este libro ha resultado todo un proceso personal. Hay un tema con la pérdida fundamentalmente marcada por la desaparición de los cuerpos, ¿no? La pérdida cuando se trata de, de la desaparición de los cuerpos como, como, como plan sistemático de, de exterminio, de horror toma la forma de un arrebato eh, y ese arrebato te conduce a, a la culpa sobre todo cuando ese arrebato lo sufre un niño ¿no? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un niño de dos años cuando cuando no ve más a su madre o a su padre eh, lo primero es me abandonaron eh, y si me abandonaron es porque no me quieren y es eh, esa revisión la que me hace eh, pensar que que bueno que evidentemente no soy ese niño hoy pero también soy ese niño que no soy ese ese niño que no encuentra cómo decir y que se culpa por lo que le está pasando y que calla también ese niño me habita y me pide a gritos porque no pudo gritar en su momento poder entrar y poder decir lo que tiene que decir porque la novela y esa búsqueda de la novela es permitir que ese niño hable. espera la firmeza de y aquí se queda la cara, la intranhiable transparencia de tu presencia coma corta vida de mis padres a sus 27 28 años cuando 28 29 cuando cuando viven esta desaparición eh, tenían una historia por supuesto que no que no es la historia que pudo vivir el personaje que pude vivir yo eh, que no pudo vivir el autor ni el personaje no Por lo tanto lo que lo que se puede saber de ellos es lo que o la memoria de, de ellos es la memoria prestada es la memoria construida con retazos de, de otras memorias es una memoria en, emparchada eh, a través de, de voces que cuentan algo que cuentan momentos que los recuerdan o los evocan, esa reconstrucción es una reconstrucción que es inevitable pero que al mismo tiempo es inacabada un poco la idea del rompecabezas al que le van a faltar muchas piezas es una metáfora que, que el movimiento de derechos humanos usa mucho y que y que vale la pena retomar siempre no es una búsqueda de, de piezas de rompecabezas que no están y hay que armar con lo que hay y esas piezas que son trocitos de memoria, Eh, es lo único que tenemos a mano para empezar a darle forma a una estructura que es necesaria para seguir andando y para seguir viviendo. Que en todo el continente con la misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su historia. Ya empieza a escribir con su sangre. Ya empieza a sufrir y a morir. Polizona FM La libertad No dejo nunca De pensar Quizás la tengan En algún lugar Que tendremos Que ha Una dictadura, la dictadura argentina Que oficialmente acababa en 1983 Pero que continúa marcando La vida de generaciones de personas Como la teva Me parece que la novela Apunta a Más allá de quién la lea, por supuesto, o de el contexto en el que se lea. Me parece que, que sí apunta a, a mostrar qué pasa o qué nos pasa con aquella dictadura hoy. Disolviendo el tiempo, qué nos pasa hoy con esa dictadura que, de alguna manera, se nos presenta todos los días dictadura que formalmente dice la historiografía ha terminado en 1983 pero que nos sigue pasando todos los días me parece que es un es un relato que, que interpela que interpela y que invita a un viaje incómodo porque es incómodo el presente si tenemos como acompañante a los efectos de aquella dictadura es decir en la novela se menciona, ¿no? A los funcionarios secretos del régimen que siguen presentes y que son imaginarios, simbólicos, pero que están ahí en las mentes, en las subjetividades de quienes habitamos la vida democrática. Decir que la dictadura nos sigue pasando, es decir que, que no ha terminado el dolor, eh, la angustia, la sensación de pánico, que todo aquello que, que representó el peor horror de la historia de la historia argentina tiene sus coletazos en el presente que nos acompañan en el presente y que hay una sala de torturas dispuesta en las mentes de y en las cabezas de, de cada uno de nosotros en donde aquello eh, se sigue en perpetrando y se sigue ejecutando a través de preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿dónde están muchos de nuestros desaparecidos? No sabemos qué pasó con esos chicos que fueron secuestrados juntos con sus padres y hoy tienen otras identidades. Todavía eh, en este presente seguimos entendiendo, seguimos sintiendo que la dictadura, que el genocidio, que el arrebato, que las pérdidas, que el horror, que las torturas, que las violaciones, que el robo de bebés no se cierran en tanto heridas, sino que esa herida permanece abierta y esa herida abierta hay que darle una forma de poder al menos cicatrizar. Por Polizona FM, Ferran Vallés, Mallorca.